Como el tema de Naranjal, sufrimos varios años de lucha, varios años de peregrinaje en buscar que se defina el límite. Es uno de los problemas que todos los alcaldes creo que lo han pasado. Y en esta gestión no quisiéramos pasarlo indiferente, más bien convocamos a las autoridades departamentales, a las autoridades cívicas, a todas las instituciones públicas, ...de nuestra ciudad de Montero para que podamos unar unirlos los esfuerzos necesarios... ...a nuestras diputadas, diputados, asambleístas departamentales... ...porque un día, si no hacemos ese trabajo, el pueblo nos juzgará. Es importante, compañeros, el límite entre Guarnes y Montero... ...no es un problema de municipios, es un problema del límite provincial entre Provincia Huarnes y Provincia Obispo Santisteban. La Provincia Obispo Santisteban como tal es joven, pero tiene su jurisdicción con su capital Montero. Es importante reconocer de que hemos migrado por todo lado a Montero cuando era más chico lo han manejado, pero siempre como capital, y eso debemos reconocer. Quiero convocarles, hermanos, autoridades, especialmente del gobierno departamental, creo que es competencia fijar límites provinciales y municipales. Quisiéramos sentarnos, porque cuando nosotros movemos un dedo de guardes, con todo se viene. Y nosotros nos sentimos medio achicopalados, porque solo la alcaldía pelea durante todos estos años. No estoy hablando solo de mi gestión, estoy hablando de lo más, de... No sé cuántos alcaldes han pasado electo democráticamente, como también por usos y costumbres, como nos eh, decía a través de la historia. Entonces es importante, hermanos, en estos días unir esfuerzos todos nosotros para poder definir de una vez de dónde a dónde es Montero.